Hace mucho tiempo, en un pueblo muy pequeño vivían muchos animales de todo tipo. Entre esos animales se destacaban dos conejitos, uno blanco como la nieve y uno gris. Estos conejos tenían en común que se amaban mucho y que eran muy juguetones, pero nadie no estaba de acuerdo con que ellos estuvieran juntos, ya que pensaban que era una mala idea para los habitantes del pueblo. Debido a esto, ellos mantenían una relación en secreto, hasta que un día se casaron y decidieron irse a ellos, A una villa. cuando la tortuga se dio cuenta que ellos no estaban, decidió emprender su búsqueda y habló con el resto de animales, con el hipopótamo, la jirafa, otra tortuga, un pájaro entre otros, pero no sabían hacia dónde dirigirse, cuando de repente llegó la jirafa y les dijo, si ustedes los dejaran estar juntos y no estuvieran en contra de su relación, ellos no se hubieran ido y no tendrían que estar buscándolos ahora, Yo les podría ayudar a encontrarlos, pero ustedes me tienen que prometer que cuando ellos siguen, los van a dejar tener una relación. Ellos se aman y ya están lo suficientemente grandes para formar una familia y que nosotros sigamos multiplicándonos. Al escuchar el todos los animales se dieron cuenta de que habían cometido un error y empezaron a mirarse las caras. Cuando dijeron sí, sí, es muy cierto, tenemos que dejarlos hacer una vida juntos. Entonces, La jirafa decidió ayudarlos a buscar, ya que ella había escuchado a dónde se dirigían los conejitos. Cuando llegaron al lugar donde se encontraban los conejos, ellos estaban muy contentos y de una vez los abrazaron. Los conejos también estaban contentos de verlos a ellos, porque se sentían muy solos ellos dos en esa villa. La tortuga les dijo, muchachos, estamos dispuestos a dejarlos estar juntos, siempre y cuando vuelvan a nuestro pueblo. Todo se siente muy solo, muy vacío escucha un silencio impresionante. Los viejitos aceptaron, pero les dijeron, ¿seguros que nos van a dejar estar juntos? La tortuga le respondió, claro muchachos, los queremos mucho y son parte de nuestra familia, del pueblo. Entonces, ¿aceptan irse con nosotros? Ellos contentos dijeron que sí. Y desde entonces, todo en el pueblo volvió a ser como antes, pero un poquito más.